Provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Rosario, Santa Fe, Argentina. Muy buenas noches. Es la hora 22 y 7 minutos. Mi nombre es Luis Parpaselli. El mío también casino. Usted me agarra sacándome la campera. Pero bien, bien. ¿Cómo sí, le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo muy bien? bien. Este, por supuesto que con mucho frío aquí en la ciudad de Rosario. Mucho y frío, mucho frío, eh? mucho frío. Nuestra Estamos... edición del día de hoy, 2.43. La 2.43, exactamente. En el aire nos pone nada más y nada menos que Dani Bravo para nosotros, eh, y por supuesto que Roby Cove es nuestro eh, corresponsal en todo Capital Federal y Gran Buenos Aires, y, y también en el extranjero, por supuesto. Eh, ¿Cómo estás, Damián? Tenemos este, titulares, por supuesto, para, para nuestra audiencia, para desarrollar de aquí hasta el final del día lunes. Sí, Luisito, bueno, una nueva jornada de Boxeo Planeta, por supuesto, con mucha información, como habitualmente... Eh, venimos desarrollando a través de, de, de tantos programas y, y bueno, eh, tenemos eh, en, en principio eh, la buena performance de Dalina Bermúdez eh, tenemos la pelea que vimos a través de la pantalla de Combat Space entre Turman Y, y el muchacho eh, Wade po, exacto. Po. y también bueno tenemos información de Floyd Mayweather ah, bueno. tenemos información de la próxima pelea de Golovkin ahí eh, Bobaron también tiene preparado si se quiere la vuelta de Manny Pacquiao vamos a estar desarrollando también de un, un poquito de, un de, de lo que tiene que ver con ...este interrogante que puede llegar a ser la, la vuelta de, de Banner. Sí, no olvidáis las efemérides y las anécdotas... Ah, por supuesto, y todo de efemérides, que... vamos a estar recordando... De ayer, hoy ...me trajo material también eh, muy, pero muy interesante... ...de una, de, de una revista de, de, de la década del 50, por lo que veo sí. aquí... ...de una vieja revista de Rinzai, creo, 1950, la 129... Exacto, ¿eh? 1957-58. Bien. Qué escalefones tan lindos. Sí. Estos son los, los titulares y, por supuesto... Eh, ¿Querés recordar, Damián, quiénes nos apoyan comercialmente? Sí, por supuesto que agradecemos como siempre la presencia de Fases CRL, ¿no? En Recapados uh -huh. en Rosario También a Marcelo Vidriera Que nos acompaña, apoyado también eh, por la segunda compañía de seguros aquí en Rosario eh, Brunos, por supuesto que también, Así junto es. a Luchía Mía Vienen apoyando eh, a Boxeo Planeta Y, y Olimpia Deporte, ¿no? Eh, histórico Eh, centro de Deportes eh, Aquí de la ciudad de Rosario Para comprar todo lo que tenga que ver con los implementos eh, que, que bueno Que son vinculados a la actividad de los puños Muy bien, te recordamos Que esto es Boxeo Planeta Desde Rosario, Santa Fe, Argentina Por la Super 107.5 Eh, el, el dial que hoy contiene una muy buena programación. Eh, vamos a ir después de esta presentación de estos titulares este, y por supuesto que tengo que ir preparando ya el mate, como lo hacemos habitualmente, a la primera pausa comercial y musical para después meternos de lleno en el cuadrilátero para comenzar con el primer tañido de la campana cuando se dice segundos afuera con todos los titulares y el correspondiente desarrollo. Bueno, desde Manhattan, Nueva York, frente al Madison Square Garden, les mando un, un saludo, un abrazo bien grande eh, a Boxeo Planeta, a la gente de Rosario, a alrededores, y, y acá estoy para dar lo mejor de mí mañana. Soy Matías, el matador Vidondo y el próximo campeón mundial eh, pesado. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Luchía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Luchía Mía.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 Al verla pasar me convencí que no es posible volver Y comprendí que todo se ha terminado Que somos sombras de aquel pasado Con cuánta pena miré lo que creí Sería mi salvación, pobre de mí Y en esa angustia terrible de hablarlo o no hablarla Mi paso volví, pobrecita, que vieja y pálida estaba, sin brillo, sus mega ojos miraba la vida, quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida si supiera. Que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado y a veces hasta el he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Después temblando me fui a aquel lugar con una ansia tan gran de llorar enloquecido de pena frió en el alma hielo en las venas y anduve así sin saber a dónde ir sin risas y burla junto a mí Yo ya al saberme perdido, sin fuerzas vencido, no puedo vivir, pobrecita. que vieja y pálida estaba, sin brillos, sus negros ojos miraban la vida. Y ensañarse con ella, pensar que fue tan bella, y que hoy el mundo lo olvida si supiera que yo también he cambiado que tengo mi corazón descorazonado que a veces hasta el matar me matar pensado pues todo todo todo ha muerto ya para mí Ahí estaba, ¿no? Sí. Jorge Vidal con al verla pasar. Al verla pasar. Bueno, qué cosas habrá pensado, ¿no? Al verla pasar. Qué cosas le habrá sugerido ella al verla pasado. Eh, Jorge Vidal fue en su momento un cantante realmente de muchísima repercusión y tenía una gran hinchada. Eh, el, vamos al primer titular que tirara mi amigo Damián Casino mientras compartimos el matecito. El sitio, Rufino, provincia de Santa Fe. Las protagonistas sobre el cuadrilátero, Daniel, Daniela, Romina, la bonita Bermúdez y Marisa Portillo. El árbitro de este encuentro fue el señor Gustavo Tomás, el supervisor Jorge Molina por Argentina. 52 kilos exactos para Bermúdez, 52 kilos 150 para Portillo. Este es el análisis y la apreciación de mi amigo, Damián Casino. Bien, Luis, eh, por supuesto estaba en juego la corona mundial Supermosca de la Organización Mundial de, de Boxeo que eh, ostenta la boxeadora Daniela Bermúdez, la oriunda de la ciudad de Villa Gornador Galvez. Eh, tuvo una muy buena performance, una buena pelea ante eh, Marisa La Nena Portillo. Eh, sabemos que, que Marisa Portillo siempre es una boxeadora que... Eh, está predispuesta a, a buenos combates, a buena pelea eh, bien preparada sabemos que Iván Proti eh, trabaja muy bien con, con los profesionales y, y lo, los chicos que, que habitualmente entrenan en su gimnasio y, y bueno eh, a ver, um, en, en principio por ahí podíamos esperar un poquito más de eh, Marisa Portillo por el hecho de que eh, tuvo um, varias incursiones en el exterior con, con buenas performances De hecho, eh, hizo una gran pelea eh, con Débora Dionisio, en la que muchos, me incluyo, la, la, la habíamos visto ganar eh, en Entre Ríos. Y, y digo, eh, por ahí eh, se esperaba un poquito más de Marisa. ¿Por qué? Porque tiene con qué, ¿no? Porque tiene un buen, un buen rincón, eh, un buen equipo eh, técnico, un buen preparador. Eh, por ahí eh, nos quedamos con un, un poquito... Eh, de, de Marisa en ese sentido pero también eh, me parece que eh, el hecho de que Daniela Bermúdez eh, hiciera un gran combate eh, se la notara muy bien preparada eh, me parece que por ahí pudo opacar eh, lo, lo que podía hacer Marisa Portillo eh, digo, me parece que eh, en, en, en, en algunos eh, pasajes del combate Eh, Daniela Bermúdez intentó eh, desbordar a, a Marisa, eh, de hecho eh, hubo algunas situaciones que, que logró, eh, me parece, imponer ¿no? su mayor alcance, eh, su jerarquía de campeona mundial, eh, pero bueno, eh, fue logrando lo que de alguna manera me parece fue el planteo de Tito Bermúdez. Eh, ir sumando en las tarjetas eh, sin arriesgar en demasía trabajando desde lejos cosa que Daniela lo hace y muy bien eh, tiene muy buen alcance de brazos lo, lo hizo notar eh, y, y me parece que eh, desde lo técnico no podemos reprocharle nada desde lo físico tampoco porque estuvo muy bien preparada y de hecho tiró Eh, y, y combinó mucho con, con, con golpes muy continuados, con, eh, tratando de meter presión eh, sobre Marisa Portillo, que por un momento se replegaba, en algunas, en algunas partes del combate también respondió, conectó algunos golpes, eh, pero me parece que la jerarquía de Daniela eh, se notó y le permitió eh, responder a las expectativas que tenía este combate, ¿no? que eran... Eh, la de que la oriunda de Villa Bernardo Galvez eh, retuviera eh, el título supermosca de la Organización Mundial de Buxeo. vamos a las preguntas que le quiero hacer a, a Damián eh, que él contestará como él sabe y de manera concisa eh, ¿superó ampliamente la última actuación Daniela Lagonita Bermúdez? sí, sí, lo, lo habíamos dicho que no, no, no me había gustado en, en, en lo personal, en el análisis previo eh, esperábamos mucho más de Daniela en ese combate De hecho, charlábamos con, contigo, Luis, cuando estuvimos en la entrega de los premios FIRP en, uh -huh. en, en la que lo, la Unión de Periodistas de Boxeo hizo entrega de, de, ese, de esa premiación, y estuvimos charlando con Daniela Bermúdez y, y le decía, no, no, que no me había gustado su, su último combate. Eh, pero bueno, eh, ella dijo estar, que, que le faltó preparación, que le había faltado un poquito de... Eh, como que también eh, creo que se, no, no, no se le había avisado con, con la antelación que corresponde a, a una pelea y demás. Pero bueno, son eh, mm, a ver, eh, excusas y no excusas, ¿no? Porque no sabemos la, la realidad de todo esto, claro. pero la, la cuestión es lo que nosotros hacemos desde el análisis eh, que, que vemos de, de la pelea y no nos había gustado. En este caso me parece que... Eh, Mejoró muchísimo y se presentó como habitualmente, eh, siempre pretendemos que Daniela Bermúdez lo haga. Yo te voy a hacer una pregunta, pero antes quiero también este, dar mi, mi humilde opinión. Considero que una de las boxeadoras eh, profesionales eh, auténticas trabajadoras del ring, más allá de los resultados, que en algunos casos pueden considerarse injustos, eh, me parece que Marisa Portillo sigue siendo realmente una profesional respetable, ...y que indudablemente con su eh, hidalguía y con el bagaje que puede expresar sobre el cuadrilátero... Eh, ...jerarquiza aún más el, la victoria y el triunfo de la bonita Bermúdez... ...a pesar de la amplitud que marcaron las tarjetas. ¿Qué tenés que decir al respecto? No, por supuesto, lo, lo, lo que decía, ¿no? Cuando anunciamos el, el análisis de este combate... Eh, la, performance de, de, ...la buena performance de la pelea de Daniela Bermúdez también... Eh, me parece que eh, se ha logrado porque ha tenido ante sí una gran oponente como Marisa Portillo. Pero me, me quedó la impresión a mí en lo personal de que podía haber dado más Marisa, porque tiene, tiene recursos, eh, es muy aguerrida eh, y por momentos... Eh, Eh, tiene eh, golpes que, que van eh, digamos, llevando por delante a, a sus oponentes Y permiten eh, meterse en, en una pelea friccionada En una pelea que, que, que le conviene a ella uh -huh. Y en este caso ella no pudo hacer ese, esa pelea La pelea que, que, que le, le podía convenir a ella Sino que eh, se quedó con lo que hacía Daniela Bermúdez Eh, ...trabajando desde afuera con ese 1-2 que, que lo hace muy bien Daniela... ...y, y claro, le, le, por ahí le, le faltó un poquito más de cintura... ...de tratar de meterse en la corta... Eh, ...y bien en la corta, que es lo, lo, lo que me parece que le ha dado... ...buenos resultados a, a Marisa. Eh, bueno, pero no, no, no nos olvidemos de que, de que Marisa también... ...no había hecho una, un gran combate... Eh, en el club Unión y Progreso en su última pelea, eh, un, un combate discreto, pero no, no, no había hecho una gran performance y, y bueno, no, no venía bien afilada. Eh, yo digo que se puede hacer eh, una nueva edición de Bermúdez Portillo y, y, y me parece que la gente eh, apoyaría esa pelea. Apoyaría esa pelea. Yo quiero decirte que... que... Lo que le falta a Marisa Portillo es hablar con Voxioplaneta. Tenemos que charlar. Eh, tenemos que charlar sí, con sí, Marisa, sí, ojalá, sí, Marisa. si Marisa está escuchando, si su cuerpo técnico, si algún familiar, este, alguien que realmente sea, sea hincha, que la quiera mucho, que la sigue desde siempre a Marisa, este, le mencione. Yo tengo la posibilidad de conectarme y comunicarme con ella. Eh, últimamente ha estado un poquitito alejada, pero nosotros la invitamos con Damián formalmente a que dialoguemos al estilo de Boxeo Planeta, buscando el ser humano que hay en cada uno de, de los pugilistas, eh, buscando eh, todo aquello que alguien quiere expresar y a lo mejor no, no, no tiene muchos medios para hacerlo, y por sobre todas las cosas porque se lo ha ganado, porque más allá de los resultados sobre un cuadrilátero, eh, uno se gana el respeto a partir de, de ser una auténtica profesional. Yo creo también haber visto el mismo combate que vos, creo que... Eh, ganó con claridad a partir de un equilibrio en lo que tiene que ver con lo psíquico, con lo físico, con lo técnico de Daniela Bermúdez. Cerramos este capítulo, me parece que colmó las expectativas de, de la gente de Rufino y eh, hizo que este, este, este triunfo la obliga a Danielita a seguir este, por esta senda eh, hacia arriba Y buscando rivales mucho más difíciles y peleas más interesantes todavía. ¿eh? Porque Marisa Portillo es una muy buena medida. Tiene un palmarés muy rico. Más allá de los números, siempre decimos contigo, Damián. A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad de oponentes que tiene cada uno de los pugilistas. Ya en la rama masculina o femenina. Cerramos este capítulo. Damián, ¿te parece bien? Sí, Luis. Eh, por supuesto vamos a... ¿Qué? Externo, ah, nos vamos Lo que tuvo que ver a meter... con el semifondo de la misma velada. En, en la que, bueno eh, Elías, el macho Araujo eh, Derrotó en sí. fallo mayoritario Al oriundo también de Villa Bernardo Miguel Germán El Zurdo Acosta eh, Las tarjetas <coughs> De los jueces que no coincido Para nada Mario Marcolín 79-77 para Araujo Oscar Rodríguez 79-76 y medio Para Araujo Y Carlos Bachera 78-78 Me parece la de Bachela la que más se acercaba a la realidad. Eh, vi esa pelea. No sé si vos tuviste la posibilidad de verla. Tuve la Luisito. posibilidad de verla y en primer lugar, te, si vos me lo permitís, yo sí. quiero coincidir contigo. Yo tenía un punto para Miguel Acosta en primer lugar. Me parece que desde la expresión técnica sus impactos fueron superiores. Me parece que la rigidez de Araujo es un inconveniente a resolver en un futuro, porque si no todo su potencial sí, sí, sí, sí. se va a ir por la borda. Y en tercer lugar, quiero coincidir, no siempre coincido con ella, pero cuando este, coincido lo voy a decir siempre, porque la respetamos, porque nos parece un aporte significativo para el periodismo en general. Eh, Carcetti eh, se la jugó, tenía 79,5, 76,5 para Costa, y anticipó que podía haber habido o podría haberse a lo mejor un fallo localista eh, eso es lo que sí, yo vi eh, sabiendo desde que estaba en, en, en, del local sí. eh, el hombre de eh, de Rufino ¿no? uh -huh. a, el chico Araujo que. Eh, a ver, yo te lo decía ¿no? en, la, en la charla de preproducción Luis, llevando las tarjetas fríamente yo también tenía un punto eh, para, para el oriundo de Villagornal, para Costa Pero, eh, a ver, me parece que también a Costa le faltó algo como para decir, bueno, le saco el invicto eh, de, de, creo, 9, 10 combates que tiene Araujo. Claro. Eh, faltó un poquito. Eh, a ver, la tarjeta de Carlos Bachela, 78, 78, sí. me parece la, la, más, la que más cercana se a la a realidad. Y tenemos, yo no había llevado las tarjetas Vos, vos las llevaste y me, me, me decías sí, punto, punto. Así me parece que Yo también coincido con eso Pero a la, vista, a la vista de la pelea Lo que noté es que Araujo no ganó la pelea No ganó la pelea me que ese eh, Y me parece que eh, A Costa le faltó Muy poquito Para decir eh, claramente que, que había ganado que la, eh, Un empate bien. estaba bien Y una, un puntito para Costa Me parece que también mm. estaba bien Sí. Lo que sí, muchachos, queridos oyentes eh, Tenemos eh, en claro Que no había ganado Araujo Y los jueces eh, Tanto eh, A ver eh, eh, Marcolín, 79-77 Como Oscar uh -huh. Rodríguez Que tenía dos puntos y medio Para, para Acosta, me parece que eh, Se dejaron eh, Llevar por alguna cuestión No sabemos por qué Estas son las cosas que tenemos que decirlo Y tenemos que tratar de luchar porque tampoco le hace bien a Araujo, Luis. ¿eh? No te vayas a creer que porque no, eh, este, este muchacho Oscar Rodríguez le dio... De, o sea, a ver... Eh, es más lo que lo perjudican que lo que lo benefician. Claro, porque lo van sacando de, de, de lo que tiene que ver con la realidad. Eh, nosotros no tenemos nada en contra de, de, de Elías Araujo, para nada. <risa> eh, nos nadie. parece un, un gran profesional, eh, Iván Proti... Lo decíamos al comienzo, prepara a sus ¿Cómo? boxeadores eh, en, un, en primerísimo nivel, Araujo, a ver, la, la, muy pero muy bien preparado, tirando golpes, tratando de hacer su boxeo, de, de meterlo a, a costa en, en, la, en la corta distancia, o en el golpe por golpe, sí. o en la pelea vertical, lo, lo que usted uh -huh. quiera, como usted lo quiera llamar, eh, quería hacer su pelea. Pero acertadamente, de, de, de Tito Bermúdez y, y, y Gustavito Bermúdez ahí en el rincón, hicieron una pelea eh, inteligente. Intel, inteligente. No se sí. metieron nunca, nunca en, en, en la distancia de Araujo. Exacto. Araujo eh, no acortó nunca las distancias, lo corría, Le intentaba me, me meterlo. O sea que hay muchas cosas para analizar de esta pelea. Sí. Eh, Me parece que no haberle dado el mínimo empate a Costa fue, fue desacertado porque hay un trabajo atrás de cada uno de los muchachos que, que se sí. sube arriba del ring. Y tanto como Araujo no le, no le, no le hubiese gustado perder el invicto, tampoco me parece que los jueces tienen que robarle eh, el trabajo que hizo Acosta junto a la, la, la gente de Bermúdez. ¿eh? Es duro, Entonces, eh, lo de los jueces es para, para, para replanteárselo. Y, y no solo de los jueces porque nos toca a todos nosotros ah, como periodistas sí. también yo he visto ah, eh, uh -huh. a la vera del rim diferentes periodistas que, que una cosa es que tengamos diferencia de un punto esto es, es, es, es un deporte de apreciación pura y uno, pero cuando hay una diferencia de, de un boxeador a otro y, y todos vimos que, que había ganado tal o cual boxeador y algún que otro periodista o algún eh, jurado o algún. Ve una, una cosa total diferente. Uno empieza a sospechar, a ver por qué. ¿Qué intereses hay atrás de todo esto? Entonces, pues, bueno. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Si, si uno se, dice las cosas como son, después no lo vuelven a, a convocar para que haga su trabajo. ¿Qué hay atrás de todo esto? Entonces, bueno, vamos que... a ver cómo son las cosas. Porque esto nos suma para el boxeo. ¿eh? Sí. Y cuidado que también tiene que ver, y lo, la toca la Federación Argentina de Boxeo, que se viene haciendo la... la La tonta hace muchísimos años con, eh, con una desidia total ¿Puede decir que los jurados ¿Eh? se sienten presionados influenciados? Mire, yo a veces pienso que parecés, siente, pareciera sí, que sí no, no, Si un jurado se siente presionado no puede ser jurado o no tiene la personalidad suficiente para ser jurado Y sí, yo no lo sería Siendo Porque jurado yo no aceptaría Cuando uno eh, asume eh, el, el puesto que le dan Ajá. y supongo que le pagan sí. para que, que sí. haga su trabajo Pero, eh, tiene que tener la suficiente personalidad sí para tomar su propia decisión y no estar influenciado por uh -huh. nada ni por nadie uh -huh. ¿Eh? Eh, y estas son las cosas que tenemos que tratar de que se den porque el trabajo de, de todos los deportistas de todos los boxeadores vale tanto el de Araujo como el de Acosta y repetimos, no tenemos nada en contra de Araujo al contrario, no, eh, ponderamos un montón de cosas y mucho, y mucho pero no, menos, había y pelea, y mucho menos no había ganado la pelea y mucho menos con un rincón que trabaja tan bien Eh, yo creo lo mismo. A mí me parece que a veces los jurados no conocen bien el recorrido de los impactos o no saben el del impacto que marca puntos para su tarjeta. Aquel que puede ser lo que se decía antiguamente, un mamporro, un guantazo. Eh, me, vos sabés muy bien que para, para esta actividad eh, se necesita un golpe de vista es más, muy especial. Le digo para cosa, equivocarse eh, menos. Eh, nosotros no pudimos estar en, en la noche de Rufino. No, otras es horas de que fuerza eh, mayor no... Bueno. Pero peleas que no fueron televisadas. También tengo gente, fuentes... Eh, muy confiables, que me dijeron bueno, que el, siempre, en peleas preliminares también los jueces, también los jueces dieron fallos que no correspondían, ¿eh? Así que, cuidado, ¿Qué? ¿Qué vamos a seguir andando en el Ajá. tema y vamos a ver cómo, cómo sigue esto pero, de los jurados. Pero vos decís que hay tarjetas que se hace en el día anterior. Yo no lo, <risa> no lo digo ni lo dejo de decir. <risa> eh, pero bueno, Está tenemos bien. que decir las cosas como son. Eh, bueno, el, cerrando ya lo que tuvo que ver con esta jornada Ah, una, una muy buena sorpresa el, el, el, el chico José Luis El, el chino Castillo Vi eh, la, la peleita ahí, el, el, la, la pelea grabada eh, Ganó por nocaut en el tercer capítulo Al cordobés a, De quien yo tenía muy buenas referencias eh, Héctor, eh, el potrillo Puche Veía muy ah. bien eh, eh, y, y, y creo que a Castillo Lo llamaron eh, a último momento ¿A último, eh, último. Debutante Eh, creo que estuvo Charlie Alanis en, en, en la esquina y mmm, el chico se prepara con Marcelito Di Mónaco bueno, estuvieron ahí acompañando oh, sí, a, sí, sí. al debutante que ganó por un knockout tremendo, terrible sobre eh, Héctor Abel el, el potrillo Puche eh, así que bueno, bien por, por el chino Castillo que, que se empieza a mostrar eh, le tocó debutar y de la mejor manera, y de la mejor manera. Eh, por otro lado bueno, una pelea que prácticamente se sabía Eh, el resultado, sí. José Antonio Villalobo, superó por decisión unánima Santa Fecino, Andrés eh, Gabriel El Mono Amarilla eh, usted sabe, Amarilla va a ser eh, programado seguido Amarilla es un trabajador del ring eh, un laburante de esto pero siempre lo llaman eh, para, para, sí, para completar la cartelera con el resultado, cantado, con el con el resultado, resultado cantado. cantado ojalá sí, sí. ...tenga la posibilidad de dar algún batacazo... ...porque ya, ya lo digo... Es, ...es un laburante de esto... Es laburante. ...amarilla, eh, mm. siempre está predispuesto... ...hace buenos combates, pero... ...a ver, siempre lo llamamos para que pierda... Eh, <risa> sí. bueno, ...esta también... Qué duro. ...cuidado que, que, que... ...en su momento Qué yo duro. me acuerdo de... Eh, eh, ...había otro santafesino de la Guijona de Subaray... ...que también lo llamaban... Recuerdo, eh, y, sí. ...y ha dado cada batacazo, tuve la posibilidad Recuerdo. de verlo... ...me acuerdo con la Hiena Barrios... ...en la que le dieron ganador a la Iena Barrios... Y le había ganado al Zugaray, también dio sugaray. el Batacazo acá en Sportivo América cuando, ah, eh, con Martín. No, sí, cuando noqueó con a Martín Coggi. Ojalá Amarilla tenga la, la, la suerte, bueno, el, <risas> Amarilla también combatió con el hermanito del Chino Maidana, también sí, lo llevaron. No. O sea, por eso digo las cosas que digo porque uno se fundamenta con eh, eh, algunos eh, resultados siempre? que ha tenido Amarilla. Eh, sí. Digo, siempre eh, lo, lo llevamos de perdedor. Bueno. Qué cosa. Pero bien, y cerramos, eh, y cerramos ya con Emanuel eh, eh, Silvio Lima, eh, quien, bueno, eh, después de en, en el duelo eh, establecido a cuatro asaltos en categoría Welter, eh, no se pudieron sacar ventajas sí, y empataron eh, en fallo dividido, las tarjetas eh, fueron la de Rodríguez 39,5, 38 y medio para Márquez Silva. Carlos Bachela 4036 para Olima y Ramón Pereira 3939. 39. Eh, es así que se decretó el empate entre eh, Olima y el chico Márquez Silva. Nos retiramos entonces de esta velada. Sí, eh, señor. Nos encaminamos a algo que podemos recordar juntos. El fijo de la 1075. Eh, 440-1075. Eh, mensajes de texto al 0341 156 168 686 0341 156 168 686 para mensajes de texto eh, también recibimos mensaje en nuestro facebook nos pueden encontrar como boxeo planeta eh, comentarios también recibimos en www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, ¿Qué más? Y eh, El 440, por supuesto, el 107.5, que es el fijo de la emisora y nos pueden dejar mensajes grabados y, y demás. Y además le decimos que comenzamos a anotar en el día de hoy, eh, en cada uno de los mensajitos, a todos aquellos que van a participar de un sorteo que haremos el, el lunes eh, que viene. Eh, seguimos ahora con la segunda pausa. En esto que es Boxeo Planeta. Está rico de humate, querido compañero. ¿eh? Uy, cuánto le agradezco. Yo le pensaba viene, cobrar, viene, pero viene, bien, tuvo bien, tan bien. simpático que no le cobro nada. Acá tenemos ¿verdad? todos los implementos en la, en la emisora. Tenemos el termito, que Dani Bravo ya nos, nos tiene siempre preparados. Siempre, campo, Así que, de... bien, bien, bien, bien, porque con esta noche tan fría aquí en la ciudad de sí, Rosario. Sí. Eh, ...acompañamos este, esta edición 243... ...con unos buenos mates... Eh, y, ...y tangos por supuesto... Y, ...y tangos y bueno... ...y decimos humildemente nuestra apreciación acerca de lo que vemos... ...y si vos estás del otro lado... ...y compartís o no compartís con nosotros... ...ya tenés las vías de comunicación... ...te esperamos donde quiera que estés... ...Super 107.5... ...Rosario Santa Fe, Argentina... ...Boxión Planeta, edición número 243... ...Dani Bravo nos lleva... ...a la pausa comercial...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 En la orquesta lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el antifán, y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo respondiste a mí. Me llaman Melenita de Oro Y si vieras por la vida estoy tan sola Recuerda parecía que temblaba Con ganas de llorar tu primer beso Y ya mentía tu boca la pintaba Melenita de Oro Oh, labios me han engañado Es como la huerta como un corazón melenita de oro oh, no rías que estás fingiendo no rías que estás mintiendo que anoche doro tu corazón en la almohada Como una mancha rubia, tu ausente cabecita creo besar. Y mis ojos te ven, ya ni te ver, más alegre y más rubia que el champán. Déjame. No no quiero tu caricia, me mancha la pintura de tu labio. Todavía tan fresco de otra cita. Y se ve que recién los has pintado, apágame esa luz, cierra la puerta, no quiero verte más mujer odiada. déjame sol, solo con mi pena, no quiero verte más. Vuelve mañana, melenita de hoy. No rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón La voz del inconfundible, del queridísimo ocupa un lugar de privilegio para los tangueros de todos los tiempos el Tata Floreal Ruiz El Melenita de Oro hoy lo hacía con la orquesta del maestro Rotundo. ¿eh? Ha elegido muy bien con el Tata Floreal Ruiz, no siempre difundido como merece, ha hecho grandes éxitos en el mundo del tango en nuestro país. Estamos, por supuesto, ya eh, ingresando a la parte internacional. Nos vamos a ir a, a uno de los titulares que dieras vos, también en el inicio, que tiene que ver con eh, John Potter y Keith Turman sí, eh, que se disputó allí en Brooklyn en Nueva York de Brooklyn en Nueva York eh, eh, bueno, el, el campeón sí. welter de la Asociación Mundial sí. de Boxeo uh -huh. Keith Turman expuso un, con éxito por sexta ocasión su título eh, al derrotar por decisión unánime a su compatriota el ex campeón mundial Joe Porter, en lo que fue por supuesto el combate estelar eh, de la noche y tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla de Combat Space de la mano de nuestro queridísimo amigo Marcelito González y por supuesto con los relatos de Juan Abraham Larena desde los Estados Unidos. No fue una expresión técnica, un esgrima, un repertorio del cual uno pueda decir destellos de auténtica calidad pero sí una muy buena pelea desde el punto de vista, en primer lugar de profesionales auténticos que hacía creo que un año que no combatían Y que cada uno tenía dinamita en los puños, un poquito más Kate. Lo que sí, indudablemente, que Joe Potter, a quien le convino siempre su cabecita sobre el pecho de Kate, a cortar para en el infight, en el la corta, en el hierro corto, tratar de sacar ventajas, y no pegó siempre la proporción que tiró. Eh, y por supuesto que en los rectos, en, en, en la media, si se quiere, donde Kate aplicaba los mejores impactos. Eh, vos, eh, ¿cómo la viste? Hubo momentos realmente importantes en algunas vueltas que favorecieron a uno y a otro, lo que hizo que el público se entusiasmara realmente eh, por un combate realmente atractivo. ¿eh? Sí, yo digo que coincido con, con la tarjeta de los jueces, en, en ninguna medida, dos puntos me parecieron razonables para, para Turman, porque, a ver... Eh, ...me parece que lanzó los golpes más prolijos, más certeros... Eh, ...Porter nunca dejó de ser peligroso... No. Eh, no. ...siempre estuvo en pelea, siempre contrarrestó bien... Eh, lo, lo, ...las embestidas que, que, bueno, que protagonizaba Turman... Uh -huh. eh, ...pero siempre me pareció que los golpes de, del campeón... Eh, ...eran más efectivos, más certeros... Eh, Por ahí le faltaba continuidad, pero me parece que eso eh, también fue producto de que no se lo permitía eh, Joe Porter, que, a ver, es un, un gran boxeador complicado por donde se lo mire, sí, por donde sí, se lo sí, quiera sí, ver, sí, sí, es un boxeador que no le va a dejar hacer una, una pelea tranquila o, o desplegarse el, el, el boxeo que habitualmente eh, sí. hacía Turman. Eh, pero eh, me pe parece que ahí hubo eh, esos dos puntitos que estaban a favor de todo. ¿Te gustaron los súper de, de, de Poder? A mí sí. Eh, a no, ver, no, no, no siempre no, eficaces, no, pero. No, no, no me gustaron porque no, no tenían el recorrido correcto. Eh, por eso uh -huh. digo, no, a ver, eh, no dejaba de ser peligroso por, el, por ese sí. tipo de, de circunstancias, porque sacaba. Eh, golpes desde de, de todos los ángulos, sí, sí, no con no el desprudido. recorrido que corresponde como para conmover, como para dañar, mm. pero sí para mm, sacar puntos, para, para no dejar hacer al otro boxeador. Sí. Es decir. Eh, hizo... la noche se le puso complicada a Turma, no, no, no fue tan sencillo no, pero mucho pero, desorden oh, oh. yo puse desorden de parte de Poder a pesar de que a veces aplicó a golpes importantes eh, pero cuidado, en ese desorden también eh, ha tenido muy buenos resultados porque de hecho ahora sí. le ha ganado a eh, ha tenido buenas peleas también que, que le permiten porque en ese desorden eh, eh, que, que sabe trabajar y en este caso lo hace muy bien Joe Porter uh -huh. eh, puede sacar una ventaja, puede combinar de hecho Eh, en alguna salida de esas embestidas que vos desprolijas, que vos bien decís eh, salió con algunos golpes importantes, que sí. movieron pues, o conmovieron, eh, conmovieron al campeón del mundo, caso, Keiturman sí. pero que me parece que de todas maneras los mejores golpes los lo, lo conectó el campeón del mundo, del mundo sí. bien digo y bueno, me parece que eh, fueron reflejadas en las tarjetas y, y bueno sigue su condición de invicto en 27 peleas Eh, con 22 knockouts para sí. para el campeón eh, ¿con qué desesperación el rincón de Keith Turman le pedía por momentos el lanzamiento del JAP el golpe de apertura a Kate Turman ¿no? Porque... Sí, es, es que, me, yo no sé si vos vas a coincidir conmigo Luisito pero me parece que se está <coughs> eh, se están dejando de trabajar muchos golpes eh, el JAP me parece que es el ABC ¿Ah? del boxeo sí. eh, y, y no, no, no lo vemos habitualmente Más allá de que en, en el jab tiene mucho que ver, y mucho que ver, el alcance de brazos. Estamos cuando uno acordó. tiene sí. el, el, un buen alcance de brazos, lo, lo que tiene que tratar de trabajar es el 1-2, el jab 1-2, cuando puede meter la derecha. A ver, pero eh, me parece que hoy por hoy se está eh, intentando más, desde lo físico, desde lo atlético, eh, tratar de hacer una pelea de ritmo. ...de ritmo y llevar y a ver quién eh, sí. puede desequilibrar... ...en bloque de claro, de los últimos sí. asaltos... ...o, sí, o sí. de la mitad de la pelea en adelante... ...bueno, ahí empezamos a trabajar, ahí empezamos... ...y me parece que eh, se, está, se está quitando ese, ese lindo matiz... Eh, ...que ha tenido siempre el boxeo... ...que es cuando uno dice... ...ah, bueno, claro. pues este boxeador tiene uppercut, tiene side step... Eh, ...hace cintura, hace visteo, sale, trabaja con el jab... ...trabaja, sí, eh, sí. ...combina... Hasta, te llena, hasta tiene te oficio llena la vista, para, para... Te llena la eh, vista, sí, sí. Eh, esquiva barre los golpes ¿Puede ser que vos y yo estemos un poquito siempre eh, inevitablemente eh, influenciados por los jab de Ali por el jab contundente y agresivo de Carlos Monzón y, y otros tantos? Eh, Uno intenta me parece que, que, que siempre pedir eh, pedir eso porque además eh, y en esto me parece que, que ...que vos vas a compartir, Luis... Eh, ...cuando uno trabaja con el jab... ...lo tiene lejos al oponente... ...y no recibe golpes, o sea... Sí, y marca eh, la no, ...no por nada Monzón salía con la cara limpia... ...después de su pelea... Ajá. ...no porque mm. fuera un hombre de, de, de, de ciencia... ...en lo que tiene que ver con la defensa... ...pero Carlos eh, Monzón... Eh, eh, ...al trabajar con ese 1-2... No, ...nunca dejaba acercar a sus oponentes... No. ...y claro, hacía valer su, su largo de brazo... ...tenía un sí. muy buen alcance pero son cosas que, que no se pueden dejar de enseñar y los que intentan eh, meterse en la docencia del boxeo o como hoy lo, lo, se le llaman los profes los eh, tienen que intentar esto eh, trabajar, enseñar los golpes eh, llevar a los chicos tranquilos enseñarles antes de, de, antes de llevarlo a pelear me parece que a los boxeadores hay que Eh, pulirlos bien en el gimnasio para que no se acobarden, porque claro. si no después... Vos notás como yo que hay muchos pugilistas que tiran el golpe sin estar bien eh, afirmados, el, el, el, en el movimiento... El guantazo, el zapallazo, sí. se ve mucho eso. Sí. O, o la arremetida, por eso no... A ver, a mí Joe Porter no me gusta, no, no me gustó. No, no es de nuestro no, no, gusto. No no, no, no me ver. llena, eh, no dejo de decir que lo que pueda eh, hacer o no... le Que es resultado. una variante del boxeo. Eh, eso sí. lo, lo, lo descarto porque de hecho que, mm. que, que ha sido campeón del mundo y demás mm. pero ese tipo de boxeo es el que no tenemos que enseñar porque si, muchos dicen y tiene que meter la cabeza en el pecho y de ahí empezar a trabajar no, yo sentía no, eso no. en la televisión sí, sí, digo, por eso te decía que... digo estos muchachos ¿qué, ¿qué es lo que están en, tratando de, de hacer ver si es que sí. escucha, un chico que recién empieza y dice, meter la cabeza en el pecho y una cosa rarísima Antiguamente Ese artilugio ese, Se usaba para Cuando no, no, no había más eh, Argumento, impotencia eh, Entonces uno dice, bueno, sí. voy al frente La, la, la, la mejor manera de, de no recibir En, el, en la corta distancia mm. eh, Y se decía en los gimnasios Cuando vos lo tenés en la corta Y te, te domina en la corta distancia O te salís a, a, afuera O sí. te metés y le, le, le, le metés la cabeza en el pecho y no lo dejás trabajar en la corta. Por eso que se decía la, la cabeza en el pecho. Eh, y, y quien fue un, un gran boxeador que lo, lo sabía a, a hacer muy bien fueron algunos de los boxeadores eh, que, que, que lo, lo, lo hacían aquí en la República Argentina como Sergio Guitert Palma donde ¿Eh? sí, sí. no, lo hemos visto a trabajar a, a palma en ese sentido un montón de veces, pero por cuando ¿Sí? se le complicaba la pelea. ¿eh? Se le no, me parece que, que ahí, ahí tenemos que apuntar es, ahí. Es más, en, eso, en uno de esos momentos, no sé si fue en la séptima vuelta, creo que es donde me parece que a partir de un cabezazo sí. lo lastima en el arco superficial izquierdo a, a Keith Turman. Sí, de eh, hecho. No, bueno, me to a mí la duda no. si era un golpe o era el cabezazo, a mí me parece que A un partir un de esta pelea, Luis, eh, estaba. Eh, Una, un amigo, alguien que está muy vinculado al boxeo, que el titular del Fabrigo Guaymallén, de ¿eh? eh, Hugo Bacilota. Ah, eh, sí. Quien estuvo eh, ahí mismo en la velada, uh -huh. de hecho iba a concurrir a la velada porque está apoyando a Jesús Collar. Uh -huh. eh, después se suspende la pelea de Collar y sí. a Bermares. Pero bueno, eh, Hugo Bacilota con toda la gente que lo acompaña, sí. se tenía todo armado y fue, ¿no? Eh, y eh, bueno, eh, lo, lo llamó por teléfono a, al Chino Maidana eh, y, y bueno, eh, estaba eh, diciéndole ¿no? lo que, lo, lo que, de alguna manera lo, lo, lo, lo que veía eh, en la pelea como incentivándolo Para al que chino de, de, sí. de que vuelva. Porque realmente, a ver, si después de ver esa pelea, uh -huh. no, no sé si, si vos pensás lo mismo, ¿no? Eh, me parece que el chino Maidana en su mejor nivel, estos muchachos, sí. eh, No, no, no pueden ganarle nunca. Eh, yo considero que no solamente tenés totalmente... razón De hecho, eh, hubo Basiló te eh. charlava con, con Robert García y creo que, que Robert también habló algunas palabras con el chino. Mm. Y ahí... Intentando persuadirlo. Sí, como diciendo, bueno, eh, yo te puedo poner bien, volver, <risa> bueno, no sé. Eh, a, a mí me parece que no, pero bueno. Nombraste a Jesús Collar y, y recordémosle a la gente, por lo menos para quien no lo sabe de que hace cinco o seis días atrás ya eh, el jinete del knockout, Jesús Coyar, eh, tiene en el rincón a Freddy Roach. Sí, eh, mmm, producto de que se suspendiera esta pelea después de tres meses de preparación, y, y esto siempre decimos, no, este sacrificio, a ver, sacrificio que se tome con, con pizza. porque uno dice sacrificio, bueno... Ajá. Estar en un deporte sacrificio lo que siempre decimos y le, vamos a levantarse a las 5 de la mañana y ir a hombrear bolsas al eh, puerto. Eso es sacrificio. Eh, eh, sí, Esto sí, es sí, otra cosa, fábrica, pero de alguna manera sí. es un término que habitualmente se usa en la sí. jerga de, de los deportistas y demás, pero sí. eh, después de tres meses de, de, de preparación, de cuidarse sí. con el peso, a, a Cuellar le cuesta dar horror en la categoría. Creo que va a ser sí, una muchísimo. de las últimas peleas en, en la categoría sí, pluma. No la y va, a, va a pasar a, sí, no a Superpluma. Eh, se suspende la pelea con Mares eh, y bueno, su técnico eh, eh, no, no, no podía continuar esperando otro combate en Estados Unidos, sí, lo hizo Collar que se quedó en Estados Unidos, uh -huh. se tuvo que venir a la Argentina y, y bueno, se decidió eh, hacer un, un cambio de, de, de aire, de rumbo eh, supongo que ahí debe haber intervenido Sebastián Contursi Y, y bueno, me parece que tomaron una decisión más que acertada. Sabemos que Freddy Roach no es un técnico, a ver, barato. No. Eh, cobra su porcentaje eh, vale. como corresponde, pero, pero vale. sabemos de la jerarquía. Sí, sí. Eh, me parece que mm, la carrera de Manny Pacquiao, Bobarum y, y Manny mismo, mucho le deben a Freddy oh, lo pucha. que ha hecho. Eh, mm. Lo mismo ha, ha sido... ...en sus últimas eh, peleas... ...en peleas, su último... Eh. ...en el último momento de su carrera... ...para Miguel Ángel Cotto lo cambió muchísimo... Eh, ...y lo para, hizo, para Cotto crecer. Freddy... ...es palabra mayor ahora... Co coincido, con, ...coincido con vos... ...fue un saltito de calidad para, para Miguel Ángel Cotto... ...para mí ¿no? que... En, ...en ese sentido... Sebastián Contursi... Eh, eh, ...a ver... ...no es, no es egoísta... Y, ...y más allá del dinero... Me parece que piensa en grande, abre la cabeza. Eh, como decíamos, Freddy no es un técnico que, que lo vas a tener con poco. Eh, pero me parece que es pensar en grande. Si se quiere ser un gran boxeador, eh, sí, se debe pensar en grande. Y lo mismo hizo con, con, con el chino. Marca, eh, y marca no le ha dado mal, la, claro. mal resultado porque lo, con Robert García eh, me parece que fue uno de los que mejores puso al chino eh, peleando... Las mejores cuesta me a punto. Eh, vos decís que Sebastián Cortuzzi está por arriba de, de más de uno, ¿no? Sí, sí, me parece <risa> que el, el laburo, el trabajo que está haciendo Seba con Tursi, que, que ha charlado con nosotros en Boxeo uh -huh. Planeta, yo, yo he estado con él compartiendo la velada de Jesús Cuellar eh, con Juan Manuel López en, en Las Vegas. Eh, claro. eh, charlamos muchísimo, tuvimos mucho tiempo para, para, para estar ahí en la, en la previa en el, uh -huh. y... y Y, y Seba Contursi me decía acá eh, tenemos que dejar muchas cosas de lado para, para meter a nuestros boxeadores en las grandes cartelinas en las grandes, en la elite, en las grandes ¿eh? ligas sí. Eh, más allá de que te toque pelear mm. con los mejores pero si te toca pelear con los mejores parece que tenés que tener un acompañamiento eh, de lo mejor ahora esto es eh, ya me parece que no es apreciación sino es eh, opinión, opinión. Y me parece que es, una, es para charlarlo, para debatirlo. Uh -huh. eh, por supuesto que en el, en el debate de constructivo. Sí, eh, lo charlábamos muchas veces con, con, con, con el Cuti Barrera. Eh, y en más de una oportunidad se, se, se criticó por qué eh, Lucas Matisse... No cambió de técnico y se fue a Estados Unidos a trabajar con los grandes técnicos. Sí. Eh, y por otro lado dice, pero se trabaja de la misma manera, magia no hacen. Eh, y a mí no por momentos me, me tengo sensaciones encontradas con esto, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo lo he visto trabajar al Cuti Barrera. Eh, lo he visto a, acompañado con, con Juan y con, bueno, con un montón de gente con, lo, con buenos preparados físicos, sí, sí, sí. ha hecho muy buenos trabajos con, con Lucas uh -huh. Matice. Pero, eh, a ver, si vos me decís, bueno, pero no, no permitirse probar, es decir, bueno, eh, probá con Freddy Roch, probá con Robert García, probá, probá. Porque la carrera del boxeador es corta vamos, y, vamos y, los, en el camino, y los mejores momentos sí. hay que saber aprovecharlos. Vamos en el camino de la coincidencia. Estamos en Boxeo Planeta, en Rosario, más precisamente en la Super 107.5, Rosario Santa Fe Argentina. Eh, y estamos charlando de boxeo, hablando de boxeo. Y estás escuchando a Damián Casino y su opinión, su apreciación acerca de un tema que realmente siempre será de alguna manera un poquito polémico, ¿no? pero me parece que vos vas a coincidir, yo al menos coincido con mi amigo y compañero en esto de que por qué no intentar de pensar un poquito más en grande como lo hace en este caso eh, Seba Contursi. Y cuando Damián lo dice, lo dice porque eh, lo conoce más que yo, porque ha charlado con él, porque ha indagado, eh, porque en esa pregunta y repregunta periodística también tiene que ver eh, con lo abierto que es Sebastián Cortursi, lo hicieron la última vez, como bien lo dijo Damián, en Las Vegas, y bueno... Esto ojalá le sirva para, para Jesús Pellar seguir creciendo un poquitito más, eh, porque creemos que tiene con qué. Ojalá lo sepa aprovechar y ojalá se le den las cosas. Eh, ¿Querés eh, cerrar para ir a una nueva pausa con algo que te haya quedado bien? Sí, tenemos algunos eh, titulares más eh, que tienen que ver con... Ah, pero me tenés que dar un gusto. Con Floyd Mayweather, que sí, dice, vos, por el precio ¿qué? correcto puedo volver. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, sí, lo que escuchó. Usted no se por sorprenda. De forma usted no lo tiene que sorprender por nada. Por el precio correcto puedo volver. P fíjese, si, no, eh, si estos muchachos no lo hacen por dinero. Claro, ¿no? Dani Bravo, vos por el precio correcto también volverías, ¿no? Sí, claro. Dani Bravo bueno. dijo que sí. Eh, también le cuento que Luis eh, de Quincón Ortiz eh, es el primer candidato para integrar el pago por evento el próximo 17 de septiembre. Que protagonizarán el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se, se llama eh, contra como Pay Per View. ¿Cómo? Pay, per Pay per View. View, sí, pague sí. por evento, ah. eh, en contra del campeón superwéter de la Organización Mundial de Boxeo, el británico, eh, Liam eh, Biff Smith. Eh, así que el cubano uh -huh. Luis Ortiz, el que derrotara a nuestro queridísimo Matías Bidondo uh -huh. eh, en el mítico Madison Square Garden, bueno, va a estar eh, siendo protagonista también de esa velada el próximo 17 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas ¿eh? A, acá le digo eh, eh, Ewan Junior va, eh, ya creo que está prácticamente confirmada el británico habló ¿Mm? eh, Chris eh, Ewan Junior eh, quien tiene un récord de 23-1 18 nocaut, prácticamente tiene cerrada el enfrentamiento con el eh, Hasajo, el campeón mundial mediano del consejo mundial de boxeo Genadi Golovkin, con un sí. récord de 35-0, 32-knockout. A ver... Eh, 35-0, 32 eh, no sí. oh, no, Esta favor. pelea sí. no va a ser fácil para Golovkin. Usted lo, que tiene el anotador ahí, lo veo, lo trajo... Repítame el nombre y apellido de este muchacho. Sí. El británico Chris Ewan Jr., eh, usted agendeló esta pelea, no va a ser fácil, Chris, querido oyente, a usted también que le gusta agendar y anotar, Ewan. es para el 17 de septiembre, 17 no de va número. a ser fácil el, eh, para Gennady Goloco. El palmaré es el récord de este muchacho. 23-1, 18 nocaut para el inglés y por supuesto 35-0, 32 nocaut. Para mm. Genadi Golovkin. ¿Sabe cuántas peleas amateur hizo Golovkin? 350 peleas amateur. Bueno, ¿quién es? No 350 peleas amateur. Yo no sé, Dani Bravo, cuántas peleas tiene. Me dice, no, la, la mano, una mano le sobra. Eh, 350 peleas, Dani sí, sí. Genadi Golovkin, de las cuales perdió 3 peleas nada más en la Argentina a la hora 23 estamos en Boxeo Planeta capítulo número 243 con Damián Casino y quien te habla Luis Parpaget y estamos desandando la información del boxeo a nivel local, nacional e internacional y por supuesto te recordamos las vías de comunicación 0341 440 1705 0341 156 168686 llamás, nombre y apellido últimos tres números del documento y por supuesto para ir incorporándote al sorteo que haremos el lunes veridero y ya te vamos a decir de qué se trata eh, vamos a una nueva pausa comercial y musical y retornamos para charlar de esto que no por remanido deja de tener vigencia el arte de pegar y no dejarse pegar combate, fintean la gloria un un gancho, un cross, el y y sudores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 pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado Del perro pleno Un farol Balanceando en la barrera Y el misterio de adiós Que siembra el perén Un ladrido de perros A la luna El amor escondido En un portón Los sapos Hablando en la laguna y a lo lejos la voz del bando de hoy. Barrio de tango, luna y misterio, casas lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo este habrán hecho de donde andarán, barrio de tango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 Chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bando Barrio de tango, duda y misterio, calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andarán?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 Eh, Roberto, el polaco Goyenechi, barrio de Tango, aquí en Boxeo Planeta, capítulo número 243. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de, del recuerdo de cada 24 de junio de la desaparición de Carlitos Verdel, de Rodrigo y de otros hechos... Este, Eh, ...que tienen que ver con, con el deporte, con la historia, con, con el espectáculo, con la música... ...con aquellos que marcaron un, un, un hito, ¿no? Dentro de lo que es este, el marco de lo popular. El mes de junio tiene también en el boxeo, para vos que estás del otro lado, eh, una, efima, una efemérides. En este caso, Damián con Muguentino, al menos compartido por mí y seguramente por vos también que estás del otro lado... Eh, nos quiere hacer un repaso de aquellos pugilistas argentinos que tuvieron la posibilidad eh, en el mes de junio, de distintos años y en distintas categorías, de combatir por el título del mundo. Esta información está auspiciada por Bruno, Sindumentaria Masculina, la elegancia del Buen Vestir, que se viene con una promo de abrigos y un descuento fantástico. ¿Mm? Damián. Bien, Luis, eh, recordando peleas de títulos mundiales eh, de nuestros argentinos, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo abarcando lo que tiene que ver con el mes de junio. Eh, un 30 de junio de 1956, eh, Pascual Pérez le gana por abandono en el décimo primer asalto a Oscar Suárez, cubano. Estaba el título del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo en Juego, el, la categoría mosca, por supuesto, de uh -huh. nuestro queridísimo Pascualito Pérez, quien ganara en esa oportunidad para abandono en el décimo primer asalto. A ver, eh, más del mes de junio, un 26 de junio de 1971, eh, Bruno Arcari, Bruno Arcari. Eh, el italiano, no, le gana sí. por nocaut técnico en el noveno asalto a Enrique Jana. Eh, estaba en juego Riqueja. el título de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo en la categoría Superligero. Esto fue un 26 de junio de 1971. Uh, a ver, un 17 de junio de 1972. Carlos Monzón le gana por knockout eh, en el decimotercer asalto a Jean-Claude Boutier, el francés, sí. estando en juego el título mediano de Ajá. la Asociación y el Consejo. Esto fue un 17 de junio de 1972. Eh, a ver, 9, 2 de junio de 1973, también el querido Carlos Monzón le gana por puntos en 15 asaltos a Emelif Griffey de Islas Vírgenes, eh, también estando en juego el título mediano. Un 19 de junio del año 1973, estando en juego la categoría Superpluma en versión Asociación Mundial de Boxeo, Eh, Kunyaki Jibata eh, el japonés le gana por puntos en 15 asaltos a Víctor Federico Echegaray ¿eh? recordamos oh, sí, a Víctor Echegaray, Echegaray, Echegaray en esta oportunidad y también eh, un 17 de junio eh, Robert eh, Foster norteamericano sí, empató señor. en 15 asaltos con el recordado Jorge Víctor Ahumada eh, estando el título también en juego en la categoría medio pesado Eh, y ya nos hacemos una más a ver eh, 30 de junio de 1975 uh -huh. categoría medio pesado asociación mundial de boxeo Víctor Emilio Galíndez le gana por puntos en 15 asaltos a también Jorge Víctor Auma. presentó la información de boxeadores que pelearon por el título del mundo en el mes de junio en, en distintos años y por distintas categorías Eh, Bruno's Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir que también tiene venta corporativa si tienes una empresa y querés comenzar o reemplazar o renovar el vestuario de ellos y ellas tenés que comunicarte con la gente de eh, Bruno's Indumentaria Masculina ya después cuando escuches la pauta publicitaria te van a dar con precisión sí. el número telefónico dejame Luisito que y... le mande un saludo sí, muy grande como... a Julio Manuel Cantero periodista muy prestigioso de la ciudad de Santa Fe Eh, Saben mucho de Monzón siempre, Muchísimo ¿no? eh, lo, este, lo conocí en, en, en Las Vegas en, en la pelea del Chino Maidana con Mayweather mm. y Estuvimos charlando mucho Y quedó una, una linda amistad Estamos siempre en, en contacto eh, Les recomiendo una nota Que escribió un recuerdo En el diario 1 de, de Santa Fe Respecto de recordarse 40 años del combate entre Monzón y Valdés En la, en la primera ocasión Cuando Carlos recuperó sobre el ring La corona mediana ...que el Consejo Mundial de Boxeo... ...le había quitado en el escritorio... ...despojándolo y tuvo la posibilidad... ...el eh, recordado Escopeta Monzón... ...de ganarle por puntos en 15 asaltos... ...al colombiano... Eh, ...Rodrigo Valdés... Eh. ...así que es una nota para, para leerla... ...a través de, de internet, por supuesto... ...de Julio Manuel Cantero... Eh, ...un prestigioso periodista... ...de la ciudad de Santa Fe. Bruno, es documentarías masculina, ...la vía de comunicaciones... 0341-461-7301, reitero, 0341-461-7301 en horario comercial para hacer alguna consulta en relación a la vestimenta para empresas. Eh, lo que quería manifestarte también es, eh, si tenés el número aproximado de, del Facebook, Eh, ya sí. se, lo, se lo confirmo, si usted me sí, da un segundito eh, que me, impacto, me, sí. me meto aquí en, en nuestro blog, eh, www.boxeoplaneta.blogspot.com, sí, eh, donde mmm, posteriormente a cada eh, programa volcamos nuestro, nuestra edición grabada Ajá. para los que mmm, de alguna manera u otra no pudieron escucharlo, lo pueden hacer ...a través de nuestro blog... ...y, y sí Luis... Eh, ...216.339 visitas... ...tenemos eh, ya... ...en nuestro, nuestro blog... ...por supuesto agradecemos... ...a todos los que... Eh, eh, ...bueno se meten... En, en, esta, ...en esta parte... ...que es un complemento... De, ...de todo lo que tiene que ver con... ...con Boxeo Planeta... ¿no? ...que está... Eh, ...por un lado con el la, Facebook... ...la trilogía. ...claro, el Facebook que, que también... Eh, ya tenemos posibilidades de ir uh -huh. eh, adhiriendo algunas, algunos eh, amigos más eh, del de, de, de boxeo, y yo te, te lo decía y con esto tengo que ser honesto, querido Luisito porque habíamos tomado la decisión de aceptar a todos los que eh, mandaron solicitudes a nuestro Facebook, uh -huh. pero vimos que había mucha gente que no, no tenía nada que ver con el boxeo, que Eh, se metían con el Facebook ¿no? con, para, para otras cosas que, que, no, que no tienen nada que ver claro, boxeo, con, sí. con el boxeo y no tienen nada que ver con otras cosas eh, Bien. Eh, eh. y entonces mmm, dimos de, de baja a, a gente que no, no, no aportaba eh, nada sincero, nada honesto para, para nuestra página así que ahí ya hay un costadito, un lugar para la gente que se quiere meter y, y, de, y de alguna manera quiere aportar quiere Eh, eh, intercambiar información con, con nuestro Facebook ya pueden mandar claro. solicitudes que van a estar habilitados quiero mandar un saludo enorme eh, realmente enorme ojalá esté sintonizándonos a alguien que ha sido entrevistado en, en, en el Oxioplaneta y me refiero a Martito Gays abrazo grande Tito, siempre te tenemos presente aquí, eh, recordamos si alguna vez vamos a repasar o vamos a, a renovar este, una entrevista contigo también abrazo grande para Luciano Ploner que eh, historia la, la de Tito Goy más allá de sí. lo personal eh, la historia oxística lo, lo que podría haber, haber llegado Omar, eh, Tito. Omar Tito. Sí. Tito en Estados Unidos dio innumerables batacazos eh, mm -hmm. tuvo grandes posibilidades lamentablemente no lo supo aprovechar tuvo una mano muy importante de parte de Amíncar Brusa y, y bueno no, no, no lo supo ver en su momento eh, sí. peleaba aquí en Argentina en aquella época por bolsa de 5 mil pesos y, y, y Brusa le conseguía bolsa de 120 mil dólares sí. en Estados Unidos no, sí, no, sí. no él, él lo dijo ¿no? Con, haciendo una, una, una autocrítica ¿no? No, no, no, no lo supo ver en ese momento y bueno, eh, una pena porque podría haber sido un grandísimo sido. campeón Vamos a saludar también con Damián Casino a dos eh, profesionales del periodismo que, que queremos mucho, que apreciamos, porque son realmente aportes significativos. Este, eh, uno, tanto en la parte del de, de boxeo como también lo hace en el fútbol, un hombre de alta pluma, le llamo yo, se llama el señor Walter Vargas, eh, que trabaja ah, que en el tío deportivo, sí, y Bolé, sí, eh, que, que siempre algo respecto de la, de la selección y Si sí, yo me voy a permitir escribe, un par de palabras le, escribe todo un poco, sí, todo un poco. Sí, sí, déjeme sí. redondear el saludo y, no? eh, después es todo suyo no me quiero olvidar de quien siempre se acuerda de nosotros que también vos lo dijiste en la mesa hoy mientras preparábamos el programa para hoy, eh, sigue siendo un aporte muy importante eh, porque aquí vamos a hacer una mención el señor Marcelo González Combate Space Abrazo grande para vos, Marcelo. Siempre nos tenés en cuenta, siempre informándonos, este, siempre apoyándonos y nunca nos olvidamos de la entrevista que te hicimos. Y también quiero solicitar, pedir, requerir la vuelta de Boxeo para Todos en la televisión pública ah, porque trabajaban nada más y nada menos que dos prestigiosos profesionales que, diría yo, superan la media en calidad periodística a otros colegas de otras actividades. Me refiero al profesor Guiñazú y a Osvaldo Príncipe. Para Osvaldo Príncipe y Guiñazú, todo nuestro apoyo, de Damián Casino y quien te habla, Luis Parpaceli, para que vuelva boxeo para todos. Era realmente una realización importantísima que tenía como prensa el señor Roby Cove. Queremos que vuelvan y que retorne esos viernes que estaban tan bien hechos, tan bien armaditos, y con tan buena entrega, y con tan buen nivel, nada más y nada menos no, de Osvaldo Príncipe y el profesor Guiñazú. Sí, sí, comparto... Carolina Duber sabía también estar con ellos. Comparto con, con, con vos tu, tu apreciación y tu apoyo, Luis, porque, de hecho, sí. lo charlábamos, ¿no? Porque a, a través del apoyo de la pantalla de, de, de, ITS, de ITS Sport, eh, más allá de que sí. se pueda o no coincidir con algunas cosas, ¿no? Pero, eh, y, no. y también eh, eh, Combat space. Eh, ...son eh, pantallas que apoyan al boxeo... Sin duda. Y, y, ...y lo de boxeo para todos era muy importante... ...porque ¿Sí? me parece que... Eh, ...nosotros lo vemos desde el boxeo... ¿no? ...es pues un deporte popular... ...que, que, que, que tiene que, un público que, que, masivo... Que, que, eh. ...que cuesta tanto hacer cosas en el boxeo... Sí. ...porque sí. no hay... Sí. ...de alguna manera sponsor que, que... ...apoyen mucho a esta actividad... ...digo acá en, en el plano nacional... Pero en, el, ...en el extranjero por ahí tiene otra... ...otra arista, ¿no? ...pero digo... Eh, Y, y boxeo para todos se habían empezado a plantar bien, a perfilar a, bien a y, y había desaparecido. Sí. Me parece que hay que tratar de, de hacer fuerza entre los colegas para que vuelva, para volvamos que vuelva. a tener sí, otra, sí. otra pantalla. Y no está nunca de más destacar que boxeo de primera, que tiene una, una trilogía y a veces son cuatro eh, muchachos, este, eh, boxeo de primera con la señorita Carsetti, con con el hombre de la República Oriental del Uruguay, Walter Nelson, con el chico, eh, el relator Martín Martin Perazo, Perazo, Martin Perazo este, y también Charito, con el que vos tuviste varias oportunidades charlando. Hay algún muchachito que se me equivoco, que, que se me olvida, perdón. Sí, sí. Eh, golpe a golpe es una muy buena entrega, pero bueno, la gente de Walter Nelson y Boxeo de Primera, realmente agradecemos muchísimo que el trabajo que ellos hacen Este, ...cada fin de semana y recorren el país a lo largo y a lo ancho... ¿eh? ...para entregar festivales de boxeo en un sacrificio enorme... ...y por eso esto se trata de, de, de boxeo y aquí no hacemos este, diferencias con nadie... Este, ...siempre estamos tratando de unir el boxeo humildemente desde nuestro granito de arena... ...Damián Casino. Bien, eh, decíamos que el ex Libra por Libra y campeón mundial Floyd Mayweather Jr. ...no descarta un regreso al ring... Eh, a pesar de sí. estar eh, contento con su estilo de vida millonario, Yo que no incluye que... correr no sé, que eh, lo... su propia promoción de boxeo no, y una fuerte inversión en el sector inmobiliario eh, dice, por el sí. precio correcto, puedo volver son palabras del ex campeón mundial Floyd Mayweather eh, quien fue a recibir su reconocimiento de la asociación de escritores sí. de América, de Estados Unidos eh, este mm, último viernes pasado, en la cual estuvo un colega también recibiendo un colega argentino, recibiendo sí. eh, una distinción especial por la columna en lo que tiene que ver con, con Latinoamérica. Eh, y, y bueno, dice Floyd Mayweather, bueno, eh, estoy feliz con, con estar retirado. Eh, no entiendo la necesidad de ir al gimnasio de boxeo. Mi deseo es devolver al deporte ahora ayudando a promover a los jóvenes peleadores. Pero... ...por la cifra correcta, estaría en condiciones de volver. Vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en Boxeo Planeta. Super 107.5 Rosero Santa Fe Argentina. Eh, día muy frío aquí en la ciudad de Rosario. El abrazo grande para todos quienes desde México, desde los Estados Unidos, desde España... ...de distintos lugares nos escuchan en distintos horarios, por supuesto. Y cuando retornemos de una revista Rinsey de la década del 50, la, 57, original, sería, ¿no? la original. Así es, este, Damián Casino me va a dar el gustazo, el, el, el abrazo metafórico, y eh, va a leer el ranking profesional del mes cuando el boxeo era de 8 categorías. Y lo que él quiere recordar y recorrer de esta revista es Sepia, es una revista antiquísima, este, en el inicio está el nombre del realizador este, y, y algunas pautas publicitarias. Este, muy significativas. Eh, Dani Bravo, pausa comercial, pausa musical, y, y esos saluditos a los que nos tenés acostumbrados y que siempre redondean un programa de Boxeo Planeta de tanta gente que ha entrevistado a Damián Casino.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 Quédate en Boxeo Planeta. Fuiste la piba mimada De la calle Pepirí La calle nunca olvidá ¿Dónde yo te conozí? Y por qué des linda y buena un muchacho medio loco te hizo reina del piró. Es un verso muy difícil. Tú gracias a su por las mirongas cautivar por tu cariño suspiró más de un varón y no encontraba sin embargo el ideal. Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba el vil ladrón Que ajotó tu encanto joven y con mano cruel Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te vi visto a la salida De un lujoso cabaret Y en tu carita afligí onda pena adivine yo sé que hace la alma dieras por volver a ser lo que eras no podrás la primavera de tu vida ya se fue hoy oh, ya no soy la linda piba que mimó la muchachata de la calle que perir a que ya te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó, mintió aquel hombre que riquezas te ofreció, con mano cruel jod tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud, que hurtó al rosal el caballero que pasó. Sí, sí, es el que usted sabe, eh, en cualquier lugar del, del planeta, es él el incomparable, él siempre está presente ¿eh? se solía decir si sí, se dice todavía que cada día canta mejor lo recordaba recién Damián Casino Mano Cruel eh, el Carlos Gardel de, de las voces ¿eh? en, en español, podríamos decir de las voces en español ¿eh? el, el maestro de los maestros eh, me va a dar ese gustazo amigo Sí, ¿no? pero... Tiene Rinsay no? con claro, Sepia. Este material realmente ¿Mm? es... 1957-58. Es, es más que una joya. Más que una joya, sí. A ver, ¿qué decía el ranking? El ranking profesional del mes. Del mes, di, sí. Eh, el campeón Mosca, ¿Quién Pascualito era? Pérez. Sí. ¿Qué me cuenta. Tiene el 1 y 2, si quiere. ¿eh? El 1 y 2. Eh, De cada uno. Eh, en la categoría Gallo... Estaba como campeón argentino Roberto Castro Y en el, en el ranking número uno Alberto eh, Barengui En la categoría plumo José Bruno José Cucusa Bruno. Cucusa Bruno Ricardo González Gonzalito Ricardo, como primero ¿cómo? y como segundo Alfredo Buneta ¿eh? Alfredo Rosalino, Buneta eh, sí, señor. hicieron grandísimas peleas con, con Ricardo González, con Gonzalito uh -huh. siete veces pelearon. una sola vez ganó Buneta la otra seis sí, ganó sí. González sí. Eh, a ver, en la categoría liviano, Alfredo Prada como campeón argentino Sí, señor. en la primera posición Néstor Sabino y en la segunda posición Osvaldo Paredes, en la categoría medio mediano, el Rosarino Despacito. Oscar Pita. ¿Cómo dijo? Oscar eh, el chino el chino Pita. Pita. Eh, sí. el chino, qué grande. ¿Y quién más estaba abajo, por ahí abajo? Y Alfonso Moreno, Oscar Azefe, eh, José María Gatica, Cirilo Gil, ¿Perdón? Luis Federico Tom. Perdón, perdón, perdón, perdón. José María Gatica, Cirilo Gil. Cirilo Gil. Ah, no, amigo. Qué, Estos qué son van. los nombres que uno. Sí. Eh, a ver, uno no, no los vio, ¿no? no pero. pero... Eh, Hay algunas secuencias eh, por ahí mu perdidas. Mucha, mm, mucha calidad de, de, de boxeadores que se enfrentaban todos con todos. Sí. ¿Qué es lo que es lo que venimos pidiendo. Claro. En la vos? categoría mediano, el campeón eh, Eduardo el Zurdo Lauce, ah, bueno. en la primera, en el primer escalafón, Rafael Merentino. Merentino. Eh, sí. Estaba también Tito Yanni por ahí en la séptima posición. ¿Cómo lo dijo así nomás? Y ¿Cómo? bueno, te, Tito Yanni, eh, Antonio Díaz en la segunda posición. Sí. Eh, en medio pesado, Atilio Cara, Caraune como campeón, eh, Antonio Pacenza en, en el primer escalafón y en la categoría pesado, eh, Rinaldo Anzaloni. Anzaloni. Eh, ¿Y qué viene más abajo? César eh, Brion. César eh, Brion. Ah, no, hombre, es que realmente Andrés Villar... Bueno, Es, es, esta revista es un, un recorrido sí. histórico y un panorama del boxeo nacional profesional. que abarcaba 3 meses eh, en el en inicio el, de, de la revista Rolaus, y no me acuerdo quién la manejaba. En la tapa estaba que... Pascualito Pérez. Esta es la edición 129 de Ring Claro. Eh, no fotos sino este sí, sí, pintado, caricatura, esto, caricatura claro, sí, caricatura, pero qué Rita Hayward, Rita Hayward, Recomendando cigarrillos Ay, bueno. Wilton. Y ya que estamos en, sí. en recordando un poquito sí. las efemérides Perdóneme, Por ahí Dani si tiene no una, una música. Yo no veo aquí. el director de Ah, el, el, el director de Rinzai. Sí. Eh Juan Maldonado. Juan Maldonado. Juan Maldonado. Rinseye sí, sí, sí. se llama. Rinseye. Ah, igual que el programa de Carlos Cirusta. Igual, igual, igual, igual. Claro. Eh, bueno, le, le, le contaba, ya con, entrando. Se la dejo para que lo lea, ¿eh? porque es muy rica esta. En la, la efeméride. Sí. Le, voy a, a, a ver, le voy a decir las cinco peleas más lucrativas de la historia de boxeo Perdón, ¿te quiere que lo presente alguien en particular? Y usted me tiene que presentar, pues porque bueno, si no, no, no, no, no, no arranca. A los amigazos de Faz SRL, en Recapados, Capos Totales, y Marcelito Vidriera en seguros, y bueno, tiene el respaldo de la segunda. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? Eh, presenta esto importante que tiene que ver con un costadito del boxeo en la voz de Damián Casi. Decíamos, eh, recordamos las cinco peleas más lucrativas en la historia del boxeo. Despacito con los números. En la primera posición se encuentra eh, Floyd Mayweather eh, cuando enfrentó a Manny Pacquiao en el año 2015. Uh -huh. En principio se consideraba la pelea del siglo, tuvo lugar en la MGM Grand Hotel de Las Vegas el 2 de mayo de 2015. Eh, en la que se recibieron 16.500 16, espectadores eh, y de acuerdo con Reuters las ganancias en Taquilla superaron las del Super Bowl entre los que por supuesto eh, se dividieron grandes bolsas eh, 130 millones de dólares 24 más que el pleito entre Lenos Lewis y Mike Tyson en el 2002 Floyd uh -huh. ganó por decisión Eh, ...y fue eh, la marca más importante en la historia del boxeo... ...130 millones de dólares. Eh, en la segunda posición también... Floyd Mayweather contra el Saúl y El Canelo Álvarez en el 2013. Claro, mire mire sí. usted lo que ha vendido Floyd Mayweather, ¿no? Porque más allá de ser cuestionado... ...estamos hablando de las cinco peleas que más lucrativas... ...de las cinco peleas más lucrativas del boxeo estamos hablando. Eh, sí. O sea, en, en las dos posiciones... Eh, y en la tercera también veo que estaba Oscar de la Hoya con Floyd Mayweather a la pucha, eh, cuanta platita por ahí ¿eh? en la cuarta Lenos Lewis contra Mike Tyson en el 2002 ah, eh, no. y en la quinta Evander Holfin con Mike Tyson en el año 1997 esto fue un 28 de junio de 1997 sí. en el MGM Grand ¿cuánto? Eh, en la, la pelea que pasó a la historia de Luis vos recordás muy bien, ¿Mm? en la que eh, Tyson Mordió y arrancó un pedazo de oreja a de Van der Holfield y se paró el combate eh, por entender que Van der Holfield estaba herido producto de, de, de esa mordida de, sí. de, de Mike Tyson. Bien. Sí. Eh, muy buen aporte, Damián Casino Estamos en la Super 107.5 En esto que es Boxeo Planeta Edición número 243 Para todo el planeta Recordá que www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, Está doblada Todos los idiomas, menos en Esperanto Y que los programas que realizamos Quedan allí grabados Mucha gente en distintas partes del mundo Lo que no escucha en directo, lo escucha, por supuesto, en diferido Como Raúl Bayetti Allí en Tarragona, que lo suele escuchar eh, 12 horas después Eh, en estos momentos, a ver, es la hora 23.30, deben ser las 4 y media de la mañana allí en España seguramente. Eh, quiero mandar un abrazo muy grande a Eduardo Constanzo, eh, un amigazo de, de toda la vida, eh, y que esas peque esos pequeños contratiempos que tiene la vida eh, sean superados lo más rápido posible. Bien. El deseo ferviente de un amigo de hace más de 40 años eh antes de que se me vaya la la la idea y el, y el programa de alguna manera quería decir algunas palabras de lo que tiene que ver con eh bueno la la la selección argentina en lo que fue la final de la Copa te América te te Fútbol Para hablar fútbol. de fútbol, Espere, si Usted pero, pero, me permite yo sé que no, usted es hombre de fútbol, no, no se me enoja, ¿no? No, no, no, yo no soy hombre no. de fútbol, yo soy hombre del periodismo en general. No, bueno, pero yo soy un hombre de... Y una de mis, y una, de y una y una de mis preferencias... Es... ¿Por algo estuvo claro. tanto tiempo en la claro. en, en, en prensa en Rosario Central? Yo soy ¿no? un, hombre, claro. un hombre de, de claro. la actividad boxística, Diga. gracias a usted la consolidé. Bueno. Y también el fútbol me llevó, porque también me gusta mucho el rugby y demás, pero que usted es el feliz culpable de que yo a ese gran amor que tuve desde pibe con el boxeo... Eh, vos sos el culpable, Hay un culpable. Sí. ¿eh? Pero vamos al fútbol y te presentas con una cortinita. No, en esto que tiene que ver con... También Casino y el Futshipol. Sí, con, con, con la performance de, del seleccionado argentino. Y, y, y me parece que tenemos que hacer un, un capítulo aparte. Eh, con la historia de Messi ¿no? después de que, no sé si, si será realidad o no, o se hará realidad o no, uh -huh. este, este renunciamiento de, de Messi a la, a la selección nacional, que estamos viendo también en la, en la pantalla de la Super 107.5 aquí en, en los estudios, algo relativo a esto, ¿no, Luis? Uh -huh. eh, a ver eh, ¿cómo podemos desproteger tanto a, a un talentoso, a un gran jugador como sí. es Messi, Eh, Yo creo que... y, y, y cargándole todas las culpas de, de, de, de un montón de cosas que él no se tiene por qué hacer cargo eh, más allá de que me, me, me parece que como deportista, como ser humano puede equivocarse, pero es un grandísimo jugador que ha dejado ha dado muchísimo por nuestra selección eh, y todo no lo puede hacer él todo no lo puede hacer él eh, a ver eh Dio, eh, un, generó un montón de posibilidades para que se pudiera revertir esta mala racha que viene teniendo la, la, el seleccionado nacional pero yo mínimamente lo que digo es no podemos desproteger a Messi tenemos que seguir apoyando para que siga estando en la selección, es un grandísimo jugador pero no le podemos cargar toda la responsabilidad de algo que es muy probable que lo tuvieran que haber concretado otros jugadores eh, en el seleccionado y que lamentablemente eh, todo recae sobre Messi eh, y yo lo que digo es eh, ojalá siga eh, el deporte, si hay algo que te da Luis y vos vas a compartir conmigo es revancha, es un deporte es un partido eh, y siempre hay posibilidad de revancha ¿no? y, y me parece que, que, que esto tiene que ser eh, pensado de esta manera que, tenemos que no, no, no podemos perder la ilusión Eh, ...en que podemos eh, volver a ganar, pero mínimamente tenemos que proteger lo que es nuestro... ...y en este caso a, a, a un grandísimo jugador como le digo, es Leo Messi. Yo le voy a decir eh, lo siguiente a, a nuestros oyentes. En primer lugar, eh, eh, es tan trascendente la información que por eso nos permitimos esta disquisición... ¿no? ...porque se trata también de una actividad popular. En primer lugar, yo creo que se ha desprotegido al fútbol argentino... En segundo lugar, creo que se trata de un deporte colectivo que son, en líneas generales, los que más me gustan, a excepción del boxeo, exclusivamente a excepción del boxeo. Yo creo que la Asociación del Fútbol Argentino largó a la deriva a un cuerpo técnico y a un plantel que hizo en esta ocasión lo que pudo. Si Messi no tiene la misma posibilidad de éxito en la selección como la que tiene el Barcelona en España, es algo que a mí siempre me va a resultar algo misterioso. Soy de aquellos que piensan que no necesito un Campeonato del Mundo de Messi para que me demuestre que es ya un jugador eh, para los tiempos, inolvidable e inconmensurable. Yo quiero que él haga lo que más le gusta en la vida, porque a todos nos gusta que nos dejen ser lo que nosotros, que ya lo decía, déjalo ser, decía John Lennon. A mí me parece que él tiene todo el derecho a distanciarse, a marcar un espacio. Que él es un indiscutido para jugar en cualquier equipo del mundo en el fútbol Y lo sería igual en el básquetbol, en el rugby, en, en, en cualquier actividad de, del deporte colectivo A mí me parece que lo que se desprotege aquí es a uno de los hechos culturales más importantes que tenemos argentinos que es el fútbol eh, Hay un sector que en realidad daña la imagen de Leo Messi y hay otro sector que lo quiere mucho yo estoy dentro del sector que lo quiere y mucho lo respeta, sabe lo difícil que es la vida de un deportista en cualquier parte del mundo, pero mucho más en la Argentina, él se preparó en lo que llamamos el primer mundo. Pero cuando viene a la Argentina, se impregna de todas aquellas desprolijidades y desatenciones y desorganización que tienen que ver con la actividad deportiva en este caso. Y también se dan los, los distintos estamentos de la sociedad. Para mí... Eh, tiene el derecho a elegir el camino que quiera. Está implícito en que, por supuesto, uno sabe que lo quiere ver con la casaca número 10 de la selección argentina. Pero puede tomarse un paréntesis, puede darse ese lujo. Él y todos sus compañeros, si hay un ciclo que se terminó y ellos lo consideran así, me parece que lo que vale es la vida de ellos, no lo que nosotros digamos. Lo que sí voy a fustigar es aquellos periodistas que quieren sacar a Gerardo Daniel Martino como técnico o que quisieran que se vaya Fulanito o Menganito para poner al que a ellos les gusta o al que a ellos les llena los bolsillos. Eso sí me parece mal. Eh, Lío forma parte de aquellos deportistas referentes como la pibita Pareto, la yudoca, de la que muy poca gente se acuerda y es maravillosa. Es una actividad que no es popular que no tiene apoyo y que se llena de medallas y mide tan solo un metro cuarenta. Tiene la Argentina un referente inconmensurable, que es ese señor, que nació en Bahía Blanca, que se llama Emanuel Ginóbili. Y quiere que volvamos a Rosario, la leyenda. Ella, la única, la incomparable para todos los tiempos también, Luisana Imar. Eh, sobre ellos me baso para decir, Lío, eh, sé feliz, hacé tu vida. Jugá donde quiera y como quieras. No te podemos reprochar absolutamente nada. Pero no desprotejan fundamentalmente, no al individuo, al colectivo, que es el fútbol. Esto es Boxeo Planeta, ya nos metemos de nuevo, nos calzamos los guantes, nos subimos al cuadrilátero y Olimpia Deportes de Mendoza 1064 presenta en la voz de Damián Casino que sigue. Bien, Luis, te cuento que el Chocolatito González ha Palabras sido mayor. nominado a los premios SPN's. El pugilista nicaragüense Román Chocolatito González fue nominado este miércoles junto a Conor McGregor, Gennady Golovkin, Saúl y Canelo Álvarez y Pero Robbie va. Lauer al mejor peleador del año de los premios SPN que realiza la cadena internacional SPN. Uh -huh. eh, el monarca del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo ostenta un récord perfecto de 45 victorias, eh, todas ganadas y 38 por la vía del knockout. Eh, por otro lado, Miki García Mickey, Mickey, El hermano García. menor el, el De ah, Robert está. García no, Regresa el 30 de julio en Nueva York mm. eh, Bueno eh, Hace dos años y medio Que no sube al ring Finalmente culminará Para el dos veces campeón mundial Miguel eh, Miki García Quien reaparecerá eh, En el cuadro este 30 de julio Eh, contra el también ex campeón mundial Elio Rojas en el respaldo de la pelea que protagonizará en el mexicano Leo Santa Cruz, grandísimo boxeador Leo Santa Cruz, sí. ante eh, Carl Frampton. Eh. Eh, ¿Quiere más? Eh, le cuento, eh, Yurioski eh, Gamboa, bien digo, ah, bajaría Gamboa, las sí. 130 libras para combatir ¿Por? con Vasily Lomanchenko. Eh, baja. Baja de categoría. Mm. Eh, no me gusta. Eh, No, intentaría meterse en, en las 130 libras para combatir vos. con Vasily Lumanchenko, a ver si, si se puede dar. Y como sí. decíamos en el comienzo del programa con, con, con, los con titulares. algunos titulares, Bobaron admite negociaciones eh, para eh, generar la pelea entre Manny Pacquiao, el regreso sería Mani sí. Manny Pacquiao porque estaba retirado, frente a Adrien Bronner. Que el, ah, el que fuera vapuleado por, por el chino Maidana sí, sí eh, ah. eh, Eric Gómez eh, reveló que buscaron a Manny Pacquiao para el Canelo Álvarez pero eh, no tuvieron respuesta de top run uh -huh. y se enteraron que el multicampeón filipino no pelearía con, con el Canelo porque estaba por llegar a un acuerdo con Adrien Broner así que vamos sí. a ver qué depara el futuro de, del filipino ojalá a ver le ha dado todo 8 sí, sí. ¿Eh? veces sí, campeón del mundo eh, le ha dado todo y ha ganado mucho y claro eh, eh, está bien. Que... es un lindo intercambio ese, eh. Eh. Eh, eh, eh, quiero eh, un, ahora cuando Dani nos ponga una linda ¿sabes que tengo ganas? una cortinita musical a todo rock porque cuando retornemos de esa cortinita que seguramente va a elegir con muy buen gusto Dani Bravo, quiero que hablemos de Matías Rueda Oscar Valdés Y de Terence bueno, Crawford sí, sí, sí. y Postol, eh, que se llevará a cabo el día 23 de julio. Sí, sí, sí, sí. bueno. ¿Puede de, ser? De... Mire, ya, ya se viene la cortinita, mire, porque Dani tiene... Ahí está. Y sí. Ah, eh... Es el estilo de... Bien. Bueno, Gracias, usted me Nariz. decía de la pelea entre Víctor Postoli eh, y Terceken Wood Crawford uh -huh. eh, esto va a ser el próximo 23 de julio en la MGM Grand Arena de Las Vegas con sí. transmisión por supuesto de la pantalla de HBO por, por Pay Per View eh, Postor ver. por supuesto está siendo entrenado por eh, Freddy Roach eh, y bueno van a unificar Eh, frente al invicto norteamericano eh, Tencent Crawford eh, va a ser una pelea dura eh. Eh, Sí, no? si sí. de todas maneras eh, a ver Víctor Postol muy eficiente, muy certero muy frío eh, uh -huh. el, el, el ucraniano eh, pero va a tener eh, un boxeador también en condiciones de invicto como Crawford En la que no va a ser fácil Estas son las peleas que queremos ver O que pagaríamos para ver O que iríamos claro. al, a, al estadio a verlas bueno, eh, Es un gran combate eh, Por otro lado Lucas Matisse Quien combatiera con, con Víctor Postol eh, Por ahora sigue alejado del ring eh, Charlábamos con él Nos decía en declaraciones eh, Para Boxeo Planeta En la entrega de los premios Firpo Eh, que, que iba a charlar con, con la gente de Golden Boy para, para su regreso, pero lo veo eh, verde todavía, como se dice aquí en, en nuestro país, eh, lo veo, no, eh, no, no, no, no es que no crean en, en, en el retorno de, de Lucas, pero está, se enfrió mucho Lucas Matices, y esto cuando pasa en el boxeo, eh, es bravo para volver, eh. Eh, sobre todo teniendo la comodidad económica que tiene Lucas Matisse, ¿no? Me lo decía eh, en su momento la, la, la gente que lo maneja? Eh, que maneja que, o sea, que rodea, ¿no? Parte mm. de los que manejan sí. la carrera de Lucas Matisse eh, que está eh, a ver, eh, la palabra salvado económicamente, no sé si, si es correcta, pero está, mm. está muy bien, bien tiene sus cosas sí, Lucas sí. Matisse, así que si, si, si volviera me parece que tendría que ser por un Un desafío en eh, de, de, de, de, de lo, de lo importante desde lo deportivo, deportivo y... ¿Por y la esto, gloria? Por la gloria. Por la gloria. Bien. Ese es la, la, el término exacto. Por otro lado, como hoy me preguntabas eh, sobre Matías Rueda, dio una conferencia de prensa, ¿No? Charló con sí. Boxeo Planeta en, en el programa anterior. Sí, viste, perdón, vos con muy buen tino me marcabas, che, siempre te sacaba foto con las chicas, nunca con los muchachos. Y me saqué la foto con Matías Rueda, <risa> bueno, claro. Importante. Y a mí me gustan las chicas, ¿qué eh, va a hacer? Pero él me cuida, me eh, cuida, dice, le tengo que cuidar, no, no. <risa> bueno, el loqueador tandilense Matías Lacorita Rueda aseguró eh, en la conferencia de prensa que va a ir sí. a ganar. Eh, ya lo había dicho mm. también aquí en Boxeo Planeta. Eh, va ¿Qué? a tener eh, en el mexicano Oscar Valdés. Eh, un peleador Difícil. durísimo, sí. un invicto, van por el título vacante pluma de la mm -hmm. Organización Mundial de Boxeo. Va a ser el 23 de julio en el MGN Grand Arena de Las Vegas. El eh, eh, semifondo de Postoli y Terence Crawford. Eh, sí, y lo que dijo en la conferencia de prensa en Atilra, en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera mm -hmm. de nuestro país... Sí. Eh, la pelea no termina por puntos, eso ya lo tiene más que claro. Eso no lo había dicho en Boxeo Planetas eh, eh, y, y, y, y sí, sí aseguró, porque muchas veces tirar estos resultados es difícil para un sí. boxeador. Bueno, dijo que la pelea no termina. Eh, o eh, sea que él va por su nocao número 24, sobre 26 sí, sería eh, 27. Me parece que, o sea, pero, eh, sí. eh, o, o lo noqueo o me noquea, no sé, de alguna mm. manera sabe que la pelea no va a terminar, sobre todo porque son dos pegadores. Eh, Sin duda. Cuidado que Matías Ruedas tiene la mano durísima, pesadísima, uh -huh. eh, pero bueno, si va a ir a, a cruzarse con, con Oscar Valdés, eh, bueno, también puede recibir lo suyo, así que bueno. Por otro lado, eh, tirando los últimos golpes en esta edición 243 de sí. Boxeo Planeta por la Super 107-5 de Rosario. Les contamos que Juan Carlos Rebeco dice... ...quiero volver a pelear por un título mundial. El mendocino Juan Carlos El Cotón Rebeco... Eh, ...que perdió en Osaka ante Casuto y Oca... ...por nocaut técnico en el undécimo round... Eh, ...de lo que había sido la revancha del título mundial... ...mosca de la asociación mundial de boxeo... ...ya cambió eh, su, su idea... ...y piensa en volver eh, nuevamente a los entanimados... Hace un mes y medio que comencé a entrenar y estoy bien físicamente. La idea es hacer un combate para octubre o noviembre próximo y luego llegar al 2017 con la posibilidad de disputar el título del mundo. Remarcó el cotón Rebeco en una entrevista exclusiva para medios mendocinos. Bien, me, me, lo de entarimados me gustó porque es un término muy de los Ay, mexicanos. ¿Mexicano? ¿Qué ¿sí? es usted? ¿Sigue viendo los vamos? mexicanos ¿usted? Yo mientras tanto le agradezco a tanta gente que participa. Este... ¿Qué cerveza toma usted? ¿Texaco? No, cómo... yo tomo corona. Corona. Esta. Corona. <risa> tomo corona a cada... vez porque es muy cara. Pero <risa> de vez en cuando un gustito con una corona. Vamos a la última pausita comercial. ¿Cómo no? Y eh, ya nos venimos tiempo, eh, tirando lo y, que.. Y ya venimos eh, para, para el cierre. Hay un oyente que me está, me está preguntando en el Facebook si vamos sí. a tirar el calendario, por supuesto que lo vamos a, a tirar ahora, antes de que se nos vaya hasta edición 243, para que agenden todas las peleas. Y una más, eh, Coto mantiene abiertas las negociaciones con Juan Manuel Márquez. Eh. Eh, Qué boxeador que siempre me gustó Juan Manuel Márquez. Sí, sí. Eh, me parece que. ...sería una muy buena pelea... ...más allá de que tendrían que ajustar los pesos... ...porque Márquez es mucho más liviano... Una ...que Miguel Ángel Cotto... Claro. Eh, y, eh. ...y ahí está, me parece que radica un poquito... Mm. La, ...la historia de este combate... ...que sería muy, muy taquillero... ...pero me parece sí, que... Si no ...para que se dé, me parece que... ...Márquez dijo que... ...para combatir... ...tendrían que ajustar... Eh, ...meterse en las 150 libras... ...más o menos que sería... Ahí eh, entre Walter y Super Walter eh, Vamos y venimos con Daniel Bravo Para darle broche de oro a los 243 capítulos que llevamos En Boxeo Planeta por la 107.5 Super Rosario, Santa Fe Argentina, también Casino Luis Parpacel y Boxeo Planeta, te dicen gracias por estar Del otro lado Un round más En Boxeo Planeta Lucia Mía Para la mujer actual, moderna Activa, Lucia Mía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 2 de julio, Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, México. Eh, Vanessa Taborda se va a enfrentar a Zulina Muñoz por el título mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, 9 señor. de julio, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Patricio Pito va a enfrentar a Marcos Ahumada a 10 asaltos en categoría Crucero Televisa Tays Sport. 15 de julio, Pergamino. Ahí es muy probable que vayamos, eh, Luisito. Anaís Sánchez. Vamos. Va a enfrentar a Tamara Núñez, título mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Chispita Julián Aristule va a enfrentar a Maximiliano Márquez. A Maxi Márquez seguramente va a estar Charlie Lenise en el eh, equipo técnico de Maxi Márquez. Gran pelea, eh. seis asaltos, Super Gallo. No podemos fallar, vamos a estar seguramente con Boxeo Planeta curiendo esa velada. 15 de julio en Jujuy Brenda Carabajal enfrenta a Valeria Gramajo por el título argentino Super Pluma 22 de julio en en Connecticut en Estados Unidos Román Reynoso va a enfrentar a Adam López por el título Federati en Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo el 23 de julio por supuesto ya lo dijimos en Estados Unidos Matías Lacorita Rueda en Las Vegas va a enfrentar a Oscar Valdés el 30 de julio aquí en Figuera en Santa Fe Erika La Pantera Farías va a combatir con Victoria Bustos 30 de julio, yo creo que ahora Dani me va a decir si cae viernes porque por ahí podemos hacer por una figuera. transmisión ¿eh? Eh, en Figuera que nos queda eh, relativamente bien para, para hacer la, la, la transmisión y el 22 de octubre eh, en Francia Martín Colli va a enfrentar a Christopher Seviré. va a estar en, el título superligero ligero eh, en juego Y el hijo del recordado Juan Martín Lati Cosci va a estar combatiendo por un título del mundo. ¿eh? Eh, a ver, 20 de julio, sí, Dani. No, 22 de julio, entonces, 22 de julio. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver si, si podemos hacer eh, una nueva transmisión. Ustedes traen las, las transmisiones de Occión Planeta, vale, tenemos que hacer. Ah, eh. no, nos apagamos los dos el fin de semana porque no nos pudimos hacer Claro, bueno. No está, sí, si, sí. si las trañamos Eh, Rufino ver, nos quedaba un poquito, un poquito lejos Para, sí, para armarlo ¿no? Y no eh, podíamos cerrar con los compromisos que teníamos claro. y... pero de todas Hay maneras eh, sí. Vamos a estar tratando De armar otra transmisión eh, Para cubrir a Sobre todo la, lo, lo que tiene que ver con las boxeadoras O boxeadores de nuestra ciudad muy bien Querido eh, compañero, muy buenos los mates ah, pues, muy, le muy buena muchísimo. jornada de, de Boxeo Planeta Gracias Dani Bravo Eh, sí. Se nos va esta edición 243, sigue sumando ediciones. Sí, lo hacemos, lo hacemos de manera pasional nosotros este programa. Y tiramos todo. Ya, ¿Y cómo, podríamos, cómo, con la... ¿Cómo podríamos terminar esto? ¿Le gusta terminar y, con pasional? Sí, me parece que no Pero... se puede terminar de otra manera. ¿eh? Eh, Dani, gracias por formar parte del Tercer Hombre en el Cuadrilátero y usted que está del otro lado también, donde quiera que esté. Muchísimas gracias. El granito de arena es humildemente lo que tratamos de aportar con Damián Casino en esto que se ha denominado Boxeo Planeta y que lo hacemos tan alegremente aquí en Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina. Y siempre decimos gracias a la autoridad de la emisora que nos permite la libertad de trabajar realmente tranquilos sin marcarnos pautas de qué es lo que tenemos que decir o dejar de decir. Bien, querido compañero, los esperamos entonces el próximo lunes de campana a campana aquí en la Super 107.5 con nuestro querido Boxeo Planeta. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar.